Her、radio Show.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 Contando con ustedes al otro lado de la señal. Así que muchas gracias a todos. Bienvenidos a otro programa más. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero simultáneamente con Heavy Metal Mansion, estamos transmitiendo a través de la Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Así que hoy en vivo estamos transmitiendo a través de MetalPR.com y de la Avanzadametallica.net、eh, durante. de La noche de hoy, así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que usted puede sintonizarnos a través de la página directa de metalpr.com. Una vez adentro,、eh, pulse radio y ahí le aparecerá la barra, le da play y puede escuchar las, todas las programaciones de Heavy Metal Mansion. Pero también, si usted tiene la aplicación de tuning, Busque Metal PR en Tuning y ahí también le saldrá el lobo de Heavy Metal Mansion y también podrá escucharnos a través de Tuning. Así que no hay excusa para que usted no pueda escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show porque tenemos diferentes vías. Y No solamente estamos transmitiendo simultáneamente entre metalpr.com y la avanzadametallica.net hoy, sino que durante la semana tenemos un grupo de hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros para transmitir Heavy Metal Bunker Radio Show diferentes días de la semana, en diferentes horas, en diferentes países. Entre ellos tenemos a c é s a r Radio Rock directamente desde Bolivia. Asalto Mata Radio Rock directamente desde España. Tenemos a Metal Corrosivo desde México. Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a c é s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic también desde Bolivia. Tenemos a Radio Enigma directamente desde Chile y tenemos a Espectro FM 98.8 desde Corrientes Argentina. Y desde hoy, sí gente, desde hoy、eh, se encadena con nosotros una nueva emisora para transmitirle a nuestros hermanos y hermanas de Colombia. Y desde hoy estamos encadenados con el túnel rock online directamente desde Colombia en la página eltúnel.co. Exacto como se lo he dicho, desde Colombia estaremos retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show todos los martes a las 8 de la noche, hora de Colombia. ...a Través del de túnel rock online y la página es el t u n n e l p o co. Así que bienvenido a la gente del túnel rock online. Y ahora estaremos también en la señal de nuestros hermanos de Colombia que son amantes al metal pesado. Así que seguimos uniendo. eslabones a la cadena de, de heavy metal bunker radio show que estamos volando por todo latinoamérica el caribe y europa muy bien mi gente así que habiendo dicho eso ya comenzamos ya comenzamos con nuestro despegue y comenzamos la noche con nada más y nada menos Que con la banda de Dinamarca p y r a m i d e p y r a m i d e es una banda que comienza en el 2004、eh, y se ha mantenido activo durante todo este tiempo. En el 2008 lanzan un álbum llamado i m m o r t a l y este álbum、eh, se graba con la voz de nada más y nada menos que Matt Barlow. Sí, ese mismo, el ex cantante de Ice Earth. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Years of the Phoenix. Un gran, gran disco de Paramise. Que hacía mucho tiempo que no escuchaba de ellos. Aunque sí sé que estaban activos. Y dicho sea de paso.、Eh, ahora tienen proyectado el 13 de noviembre. Lanzar un nuevo álbum. Bajo el nombre de Epitaph. Así que ahí tenemos a Paramise、eh, el 13 de noviembre con un nuevo álbum y lo que estábamos escuchando era Years of the Phoenix de su álbum Inmortal del 2008 bajo la voz de nada más y nada menos que de Matt Barlow. Muy bien, así que con eso fue que comenzamos la noche de hoy. Así que vámonos rapidito, vámonos con lo que nos corresponde, que es la música que nos apasiona, que mueve nuestros corazones y que nos pone a temblar. Y vámonos con nada más y nada menos que con un cumpleañero. Oye, el programa pasado fue, la mitad fue de cumpleaños. Ahí、estaba el espantazuegra, los confetis, estaba por allí los, el bizcocho, los pasteles, está, estaba todo, era una fiesta de cumpleaños y de aniversarios. Pues hoy voy a comenzar hoy voy a con m e z a r con un cumpleañero que el pasado martes 25 cumplió 69 añitos y estamos hablando de nada más y nada menos que del metal god Rob Rob. Halford, cantante de Judas Priest, asimismo, Rob Halford el pasado martes、eh, estuvo cumpliendo 69 años. Y、eh, Judas Priest, Pues este próximo、eh, 3 de septiembre, estará cumpliendo 30 aniversario de haber lanzado su icónico álbum Painkiller. Asimismo, mi gente. Uno de los álbumes más importantes y más trascendentales en la trayectoria de Judas Priest, que fue lanzado en el 1990. Pues este próximo 3 de septiembre estará cumpliendo 30 aniversario desde、eh, el lanzamiento de este álbum. Así que tenemos doble cumpleaños y nos vamos con esta misma gente. Nos vamos con el Metal God y nos vamos con Judas Priest. Esto es Painkiller. La radio online del rock se llama Asalto Mata Radio Rock.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 Artículos en nuestros artículos más recientes para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o b r i a los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Muy bien, muy bien, mi gente. Estamos de regreso para esos que nos han sintonizado un poco tarde.、Eh, usted está escuchando.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 Con bases en la República Dominicana. Así que usted está sintonizado con Metal PR y con Heavy Metal Bunker Radio Show, que además、eh, va a ser retransmitida durante la semana en diferentes lugares, diferentes días y diferentes horas, para que tenga la oportunidad de poder disfrutar de Heavy Metal Bunker Radio Show. Y tenemos a Cesar Radio Rock.com que estará transmitiendo desde Bolivia todos los domingos a las 21 horas. Tenemos a Saltomataradio Rock.com que estará transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. Tenemos a metalcorrosivo.com que estará transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Tenemos a frecuenciaonlineradio.com que estará transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a c c e s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic. Que estará transmitiendo todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Tenemos a Radio Enigma que estará transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Y tenemos a e Spectro FM 98.8 que estará transmitiendo todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Y desde hoy. Sí, efectivamente, desde esta semana, específicamente desde el próximo martes primero de septiembre, Heavy Metal Bunker Radio Show se va a estar transmitiendo a través del de Tunnel Rock Online en Colombia. Y se estará transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche, hora de Colombia. A través de el t u n n e l c o Así que bienvenidos a la gente del t u n n e l rock online Y muy contento de que Heavy Metal Bunker Radio Show pueda aterrizar en Colombia Para todos esos heavy metal maníacos de Colombia Que les apasiona tanto el metal pesado Como a todos nosotros Así que Bienvenidos y muchas gracias por encadenarse y ser parte De l evangelio del metal que estamos tratando de pregonar alrededor del mundo. Muy bien, estábamos escuchando nuestro primer bloque de la noche y lo comenzamos con un cumpleañero muy especial. Y estamos hablando del metal god Rob Halford, cantante de Judas Priest, quien el pasado martes estuvo cumpliendo 69 añitos nada más. A pesar de su edad y a pesar del tipo de música y canciones que interpreta este señor, su voz sigue siendo una potencia de primera. Cuando este señor se trepa en el escenario, simple y sencillamente apártese, porque lo que viene es candela. Y ese es Mr. Rob Halford, quien para mí, para mí personalmente, lo considero. el mejor cantante que ha tenido el género del heavy metal ¿verdad? con el permiso y, ¿verdad? y el perdón de los rani d y a d o los jay of t a y l o s michael k i s k y los bruce dickinson para mí el cantante más versátil que existe en el heavy metal se llama rob hall pero si él cumplía año también judas priest Está de aniversario y este próximo 3 de septiembre estará del 30 aniversario uno de sus discos más importantes de su carrera, el Painkiller. Y ese era el tema que estábamos interpretando, ese era el tema que estábamos compartiendo con ustedes: Painkiller de Judas Priest, un álbum lanzado en el 1990 y que actualmente está cumpliendo. 30 años de su lanzamiento. Muy bien. Felicidades para Rob Halford y para Judas Priest. Lo próximo que estábamos escuchando, pues no es menos clásico. Estábamos escuchando a The Ultimate Rockstar, Let Me Kill Mystery Motorhead, de su clasiquísimo álbum Ace of Space, lanzado en el 1980. Estábamos escuchando. Ace of Space, que es un clásico, esta es como que la canción icono que representa lo que ha sido toda la trayectoria y la historia que nos dejó Lemmy Kilmester en el mundo del metal. Y cerramos este bloque con otra banda también clásica, y estamos hablando con una de las bandas más importantes de lo que se llama el American Metal, y estamos hablando de Omen. De su álbum Battle Cry de 1984, estamos, estábamos escuchando precisamente el tema Battle Cry. Un bandón de cuatro pares que ha sido un clásico en lo que es el heavy metal norteamericano. Bien, vámonos entonces con nuestro próximo bloque, que es lo que nos corresponde. Y、eh, recientemente, esta semana, pues salió un, un artículo donde、eh, se habla de que salió el t r á i l e r de lo que será un documental de la biografía de Asia Asborn, que se llama Nine Lives of o s i e que lo va a estar lanzando AE.、Eh, no es la película. No es un trailer de la película de la que Sharon ha estado hablando, que es la película de la, de la vida de, de Ozzy. No, es un documental、eh, más bien、eh, biográfico de lo que ha sido la historia de Ozzy Asburn. Y este、eh, documental se llama Nine Lives of Ozzy y va a ser、eh, transmitido próximamente a través de a e Así que、eh, eso fue lo que nos salió. Y nada, vámonos, vámonos con The Prince of Darkness. Ozzy、ah, Asburn.、Sí. Ha, <laughs> For. De Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estás escuchando Radio Enisma desde Santiago de Chile para el mundo. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Estamos nuevamente en Heavy Metal Bunker Radio Show. Ese bloque que acabamos de compartir con ustedes comenzó con nada más y nada menos que con el príncipe de las tinieblas, Azzy Asborn. u De su álbum No Rest for the Week de 1989, estábamos escuchando el tema Miracle Man. Un temazo、eh, de los mejores de ese álbum, si no el mejor. Yo recuerdo cuando、eh, salió ese video, que mucho me gustó y me sigue gustando. Tan, tan reciente como la semana pasada lo estuve posteando en, en Facebook porque me encantó, me encantó ese video. De hecho, me gusta mucho ese álbum. Es el primer álbum que graba As Jasborn con Zack Wild como su guitarrista, que se ha convertido como que en su guitarrista fiel todo este tiempo. Eh, así que estábamos escuchando Miracle Man del No Rest for the Weekend. Lo próximo que estábamos escuchando era otro bandón clasiquísimo. Y estamos hablando de Saxon. De su álbum Wheels of Steel de 1980. Estábamos escuchando el tema Motorcycle Man. Un temazo de un extraordinario álbum. Que recientemente cumplió o está por cumplir 40 aniversarios. Así que estamos hablando de una banda clasquísima. Que fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Y que todavía sigue haciendo extraordinaria música. Y cerramos este bloque con una banda de Venezuela. Esta banda se llama Guerra Santa.、Eh, Guerra Santa es una banda que comenzó en el 1998 y ya、eh, tienen cinco discos de larga duración.、Eh, su más reciente álbum fue en el 2015, pero recientemente lanzaron este single que se llama Shangri-La, que es el que con el que estábamos compartiendo con ustedes. Aunque esta banda es de Venezuela, lo que tenemos entendido es que actualmente están localizados en Buenos Aires, Argentina. Desconozco desde cuándo están en Argentina y si comenzaron desde allá o comenzaron en Venezuela y luego、eh, decidieron trasladarse. Esa información no la tengo. Lo que sí sé es que esto es un bandón de cuatro pares. Honestamente, es una banda que no había escuchado. Y en mis manos cayó un disco compilación de, dis de bandas de diferentes lugares de Latinoamérica. Y ahí descubro a Guerra Santa. Es una banda que no tiene que envidiarle nada a ninguna de estas otras bandas、eh, poderosas de España, y de Argentina y de diferentes lugares. Es un bandón.、Eh, me gustó mucho y lo que estábamos compartiendo con ustedes es el tema Shangri-La. Que es un single que lanzaron este año, en el 2020,、eh, y me gustó mucho, mucho. Bien, así que esta, esa era una de nuestras aportaciones al metal en Castella. Bien,、eh, tan reciente como esta semana, hemos tenido muchas pérdidas.、Eh, hemos tenido muchas pérdidas en términos de gente de la escena. Que, pues, que han perdido la vida, ya sea、eh, por accidentes,、eh, por cáncer, por diferentes enfermedades, diferentes circunstancias.、Eh, y este eh, pasado eh, lunes, pues, nos enteramos de la muerte de、eh, Jerry m a g e e ¿Y quién es Jerry Maggie? Pues mire, Jerry Maggie era el cantante de una banda、eh, canadiense de nombre Brighton Rock. Brighton Rock fue una banda que comenzó、eh, bien temprano en 1984、eh, y estuvieron activos hasta los otros días.、Eh, eso, yo la descubrí bien temprano cuando ellos lanzaron su primer álbum que se llama y o u n g Wild and Free. Eran este prototipo de banda glam, pero bastante fuerte, o por lo menos así fue que comenzaron en su primer disco. A mí me impresionaron mucho por la música, el cantante,、eh, la, la, la agresividad de no ser un género extremo, sino que era un género que estaba ahí entre el heavy metal y el hard rock y el glam. Pero era una banda que me gustaba mucho. Lamentablemente, es una banda que no trascendió mucho. Es una banda que no es tan reconocida como hablar de Molly Crew, Poison, Ronson Rose Roses o cualquiera de estas otras bandas. Pero es una banda que tenía la calidad y el potencial para cualquiera de ellas. Tenía un grave problema. Eran de Canadá. No sé por qué. Y me encantaría un día hacer un programa con algunas personas conocedoras de la industria. que Pudiéramos hablar un poco de por qué a las bandas canadienses se les ha hecho tan difícil poder trascender en el o por qué se le hizo en, en, en aquella época de los 80 trascender y lograr la popularidad y la fama que lograron otras bandas en e s t a d o s u n i d o s inclusive en Europa, que a veces eran hasta de menor、eh, calidad. Brighton Rock fue una de estas bandas. Ustedes saben, Canadá tiene extraordinarias bandas, sin embargo,、eh, han sido bien pocas las que han trascendido. Podemos hablar de Rush, podemos hablar quizás de Triumph, pero yo siempre he pensado que Triumph es una banda que ha sido muy subestimada para la calidad de esa banda.、Eh, no, no adquirió quizás lo que debió haber adquirido. Y así hay muchas bandas que vienen de Canadá y que, pues, se quedan ahí, como que sí es una banda buena, pero se quedó ahí. Brighton Rock fue una de ellas. Entonces, quiero compartir con ustedes un tema de un álbum que a mí me encanta, me fascina. Es un álbum que escuché muchísimo y que es una parte bien importante en lo que fue mi formación en, en la escena y en el mundo del, del heavy metal en mi adolescencia. Los voy a dejar ahora con Brighton Rock, Rock'n'Roll Kids.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 Las 24 horas del día estás con el túnel rock. Here we are, people. Aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, ese bloque que estábamos compartiendo con ustedes、eh, lo comencé con、eh, la banda canadiense Brighton Rock. Brighton Rock, como les dije ahorita, es una banda de los años 80 que estuvo activa hasta el 2019. Y es una banda que yo conocí bien temprano en su carrera, desde 1985. Y recuerdo que tenía su álbum Young Wild and Free, que es su álbum más importante. De hecho, es su primer álbum después de un EP que habían lanzado.、Eh, y para mí, pues, este, esta banda fue como parte de esas bandas、eh, que, que son parte importante de tu formación cuando tú comienzas a descubrir el heavy metal. Y comienzas a, a descubrir bandas de otros lugares. Y Brighton Rock fue una de ellas. Me gustaba mucho.、Eh, y de hecho, todavía tengo ese álbum que compré en 1986. Todavía yo lo tengo aquí en vinilo.、Eh, muy, muy buen disco. Pues lamentablemente, el pasado martes、eh, nos levantamos con la noticia de que su cantante, g、eh, e r r y McGee, pues, murió después de una larga lucha contra el cáncer. Eh, estábamos compartiendo del álbum Young Wild and Free de 1986. Estábamos compartiendo el tema Rock and Roll Kid. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era Iron Savior, un bandón de la era del Power Metal、eh, del 2000, ¿verdad? Y、eh, de su álbum m e g a t r o p o l i s del 2007. Estábamos escuchando el tema Running Riot. Iron Savior es un bandón que todavía está activo.、Eh, un bandón que contó con Kai Hansen hasta el 2001 como parte de esa banda. Así que esta es una de las, una de las grandes bandas en la que Kai Hansen ha participado de su creación.、Eh, y Iron Savior es un bandón. Bien. Cerramos este bloque con la banda argentina d e Mentor. d e Mentor、eh, lanza un EP en el 2017, que es lo último que ha lanzado, por lo menos e n lo que tenemos registrado. Y de ahí、eh, tienen un temazo que se llama Hijos del Mal. Un temazo buenísimo, una extraordinaria banda con un sonido brutal. Eh, pero no han lanzado nada desde el 2017. Vamos a ver si ahora, con esta cuestión de la cuarentena, del lockdown, de que no tienen mucho que hacer, pues se han puesto creativo y nos sorprenden con algo、eh, nuevo. Ok, así que、eh, eso era lo que teníamos en este bloque. Vámonos con nuestro próximo bloque y nos vamos a ir un poco oscuro. Vámonos un poquito oscuro y nos vamos a ir con este proyecto. Con Ronnie James Dio en la voz. Y esto es Heaven and Hell Rock'n'Roll a d Angel. The time that flies, the death! e i B-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 Heavy Metal Manchester. Por aquí, por aquí e n la esquina donde estamos con Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, ese bloque que estábamos escuchando ahora era un bloque oscuro, así como me gustan a mí.、Eh, y lo comenzamos con nada menos que con、eh, la versión de Black Sabbath bajo el nombre de Heaven and Hell. En la voz de Ronnie James Dio, y estábamos escuchando del álbum The Double You Know del 2009, el tema Rock and Roll Angel. Ese fue el último álbum que Ronnie James Dio grabó con、eh, Black Sabbath bajo el nombre de Heaven and Hell, un extraordinario álbum oscuro, como siempre los caracterizó. Y por esa misma oscuridad, por ahí nos fuimos con la banda Crocs. Crocs es una banda sueca que、eh, surge para el 2002 y que realmente es un proyecto que、eh, crea el bajista de Candlemas,、eh, Leif Ledding. Y es un proyecto que se da bajo la voz de nada más y nada menos que m a t t l e v i n e r o c s graba tres álbumes、eh, antes de que m a t t l e、eh, v i n simplemente pasara a formar parte de Candlemas. Eh, son tres extraordinarios á l b u m Y el primero que se llama Crocs fue lanzado en el 2003. y Estábamos escuchando el tema Black Room, un temazo de una extraordinaria banda para todos esos amantes del Doom Metal, sobre todo del Epic Doom. Crocs es un bandón de cuatro pares, o era un bandón de cuatro pares. Y cerramos. El, eh, este bloque con una banda de Argentina que se llama Blindaje. Blindaje es una banda que surge en el 2007,、eh, lanzan un EP y ahora en el 2020、eh, acaban de lanzar un álbum de nombre Tu Demonio Soy. Y de ese álbum, Tu Demonio Soy, estábamos escuchando el tema La conciencia es tu voz. Una banda que se escucha súper, súper bien. Me gustó mucho cuando la escuché la primera vez. Así que ahí teníamos a Blindaje、eh, de su álbum Tu Demonio Soy del 2020. El tema La Conciencia estuvo z bien. Vámonos entonces para el ya nuestro tradicional、eh, bloque de candela y de f u e t e o Vámonos para el bloque de violencia y agresividad musical. Que ya se ha convertido en un clásico en heavy metal bunker. Y lo quiero comenzar con una nota no tan、eh, positiva. Y es que el pasado lunes nos despertamos, como habíamos dicho ahorita, de, de todas las pérdidas que estamos teniendo. El pasado lunes nos despertamos con la noticia de que el cantante de Power Trip,、eh, Riley Gale,、eh, había fallecido a sus 35 años. Este muchacho, pues、eh, falleció. Las causas、eh, no, simple y sencillamente, no tenemos información exactamente de cuáles han sido las causas. Hay muchos rumores, mucho chisme, mucha gente llegando a conjeturas. No lo sabemos. No fue de COVID-19. Aparentemente murió mientras dormía. Algunos、eh, especulan que pudo haber sido alcohol, o t r o s drogas, otro medicamento. No sabemos, ¿verdad? Todavía no se,、eh, no se ha publicado ninguna eh, causa eh, oficial, eh, pero eso no es importante. Lo importante es que Powertrip era quizás una de las bandas que más prometía para lo que es la nueva generación de trash metal.、Eh, yo tuve la oportunidad de ver a Powertrip en vivo y yo puedo decir sin miedo a equivocarme. Que si no es la banda con más energía que yo haya visto en mi vida es una de ellas simple y sencillamente power trip era desde la primera desde el primer acorde era una energía que emanaba no solamente de parte de ray g a l e sino de la banda completa、eh, la ejecución en vivo era espectacular la música、eh, la fuerza la agresividad Era imposible tú estar frente al escenario y quedarte、eh, tranquilo con esa banda y la energía que emanaba. Era una de estas grandes bandas que comenzó temprano y que、eh, prometía mucho para la nueva generación de lo que era el trash metal. Vamos a ver qué pasa con Power Trip. Vamos a ver si se consigue algún sustituto. Eh, difícilmente se va a conseguir a alguien que、eh, llene los zapatos de Ryle Gale, pero vamos a ver qué pasa. Yo espero que sí. Así que de Powertrip es con quien vamos a comenzar este bloque y de su álbum Nightmare Logic del 2017. Irónicamente, vamos a comenzar con un tema que se llama Waiting Around to Die.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 Ay, mi madre, qué bloquetazo de fuego y de candela hemos zumbado aquí. Hemos tirado un bloque de mucha violencia y mucha agresividad musical. Y estábamos、eh, tirando un bloque puramente de trash. Y comenzamos con nada más y nada menos que con Power Trip. quien、eh, esta semana pues lamentablemente nos enteramos que su cantante Riley Gale、eh, falleció y estábamos sonando de su álbum Nightmare Logic del 2017 estábamos escuchando el tema Waiting Around to Die después nos fuimos con e x h u m e r de su álbum Hostile Defiance del 2019 Estábamos escuchando precisamente el álbum Hostile Defiance, un álbum espectacular del que mucha gente no ha hablado mucho y no habló mucho cuando salió en el 2019. De hecho, estuvo en la lista de los álbumes del 2019 de Heavy Metal Bunker Radio Show porque me parece que es un disco brutal. Después nos fuimos con los clásicos Exhorter de su álbum Slaughter in the Vatican. Del 1990, estábamos escuchando precisamente ese temazo clásico de Exoder h r Slaughter in the Vatican. Un temazo de verdad bueno de un excelente y clasiquísimo álbum. Que Mucha gente entendida en el tema dice que Exoder h r son los papás de Pantera. Que fueron ellos quienes comenzaron esto del del groove trash y del groove metal y que ellos fueron los que comenzaron este movimiento que pantera después lo perfiló y se hizo más famoso pero que ex orden fueron los que comenzaron este, este movimiento y después cerramos el bloque con nada más y nada menos que con violator De su álbum Chemical Assault del 2006 estábamos escuchando Atomic Nightmare. Un muy buen álbum, pues es el último álbum que tengo entendido que Violet、eh, ha lanzado. Si no me equivoco, ¿verdad? Pero、eh, este álbum es muy bueno, es muy agresivo de esos que me gustan Así que ahí teníamos nuestro、eh, bloque de trash y de candela. Bien mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena simplemente me ha dicho que se me acabó el tiempo para compartir música con ustedes. Pero no se preocupen, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Estaremos nuevamente con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com y laavanzadametallica.net y durante la semana estará retransmitiéndose a través de nuestras hermanas emisoras diferentes días, diferentes lugares y diferentes horas. Así que. Para aquellos que quieran saber cuándo, dónde y por qué, entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí están los horarios, los lugares y cuándo se va a estar ofreciendo Heavy Metal Bunker Radio Show、eh, en, durante la semana. Así que los dejo hasta la semana que viene. No se olviden también que todos los domingos a las 10 de la noche. Tenemos AC Loud a través de AZ Rock, AC r o c k Radio.com a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC r o c k este es su servidor Dark Nerudas durante 60 minutos de compartir puro metal pesado. Yo los dejo, me despido, hasta la semana que viene. Les deseo una extraordinaria semana, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante y beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.